Freel, nacido el 7 de abril de 1772 en Besacón, Francia, ciudad donde cursó estu los estudios universitarios sobre 1799 inició estudios de ciencias políticas y económicas. Pionero del socialismo utópico, su primera obra amplia fue Teoría de los cuatro movimientos y de los distintos generales, donde expone su sistema social y sus planes para una organización cooperativa de la comunidad. El sistema conocido como Fourierismo se basa en un principio universal de armonía, desplegada en cuatro áreas, el universo material, la vida orgánica, la vida animal y la sociedad humana. Sostenía que el estado armonioso ideal se alcanzaría por la división de la sociedad en comunidades, cada una compuesta por unas 1.600 personas que vivían en el palasterio, un edificio criminal situado en el centro de una gran área agrícola. La propiedad de la de los falanderios tendría una forma sociedad anónima. Charles Fourier falleció en París de, el 10 de octubre de 1837. Algunas de sus obras son Teoría de los Cuatro Movimientos, Tratados de, ser", de Asociación Doméstica y Agrícola, entre otras. Charles Fourier Nacido el 7 de abril de 1772, empezó en Desarcon, Francia, ciudad donde cruce los estudios universitarios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 de los falanderios tendrían una forma de sociedad anónima.